Bueno, hubo una conferencia de prensa hoy bien temprano del bloque de consejeros escolares de Unidad Ciudadana porque se dio a conocer el informe final de la cantidad de cupos de comedores y meriendas, algo que estaba un poco en la nebulosa no, no se sabía bien cuántos eh, cuál era la cantidad de, de, de, de chicos y chicas eh, que iban a, a comer y a merendar eh, a, a los colegios, lo cierto es que estamos en comunicación y los que faltaban con la, el aumento de la matrícula decíamos, Exactamente. uno de los datos salientes de este año 2019 fue la gran cantidad de niños y niñas que, del ámbito privado, pasaron al público, básicamente porque sus padres y madres no pueden pagar las cuotas. Eh, veremos cómo afectó eso en, en el cupo de comedor y merienda. Estamos en comunicación telefónica con la consejera eh, escolar eh, Eva Fernández. Eva, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Gracias ustedes por preocuparse por este tema, que sí, como ustedes decían, ya viene de larga data y, bueno, todavía no hay respuestas. Pero, pero, bueno, vamos a los números que en Dale. definitiva eh, podría decirse son oficiales, ¿no? Porque bueno fueron tratados el día de ayer en la sesión ordinaria de consejo escolar donde la presidenta de la comisión eh, que responde al radicalismo, Gab Gabriela Viadas, brindó el informe de cuántos son los cupos que en realidad que se están pidiendo de desarrollo social desde el 25 de abril eh, y todavía no tienen respuesta. Eh, a ver, ¿cuáles son los cupos? ¿Cuál es el número eh, que que ustedes consiguieron y de qué manera los consiguieron eh, si si se abrió Desarrollo Social y puedo darle eh, esos números? Digo, ¿cómo es que consiguieron ese no. eh, ese número? El dato se construye a partir de un relevamiento que nosotros venimos pidiendo desde Unidad Ciudadana desde el año pasado para construir este dato, ¿no? Bueno, ¿cuál es el incremento de demanda en las escuelas? ¿Cuánto es ...que están necesitando los chicos y chicas hoy... Bien, pues sí. eh, ...cuáles son las necesidades alimenticias... ...que se pueden cubrir desde las escuelas... ...y que eh, a través de sus directores... Eh, ...esos pedidos llegan hasta este consejo escolar... ...digamos, son notas con descripciones... ...sobre la situación económica y social de estos chicos sobre el contexto que está eh, emplazada cada establecimiento y los nombres y, bueno, los datos personales de cada uno de los niños y niñas que, que bueno, cuyas familias están pidiendo de que se le brinde una cobertura alimentaria porque ya no lo pueden hacer en sus casas. Sí, sí. Estamos hablando de eh, 1.864 cupos de comedor. La mayoría de estos chicos están en lista de espera, es decir, casi eh, 1.900 chicos del distrito de Jampo Redón desde jardín hasta secundaria, que están pidiendo un plato de comida y hoy no lo tienen garantizado. Y eh, 6.635 desayunos y meriendas más de lo que se están recibiendo ahora. Es decir, 8.500 cupos, más de 8.500 cupos de comedor que se le está pidiendo de desarrollo social, autorice de forma urgente para que eh, desde este distrito se le pueda dar la orden a los proveedores y distribuya... Esta, estos cupos que hoy eh, son imprescindibles para garantizar eh, la inclusión y también un proceso de enseñanza y de aprendizaje, eh, para lo cual los chicos necesitan la panza llena o la panza por lo menos para poder afrontar una jornada en eh, donde también está atravesada por el frío y ni que hablar lo que pasa por ahí en muchas en muchas casas, ¿no? Una situación muy dolorosa que ya la hemos escrito en otras oportunidades en, en su programa o en la azotea que tiene que ver con la situación económica y o social que están atravesando las familias donde eh, hay datos concretos no la mitad de los chicos más de la mitad de los chicos está bajo la línea de pobreza y eso nos lo dicen los directores no relatan escenas terribles pero principalmente nos dicen que en muchos casos el único plato de comida que tienen garantizado Eh, la mayoría de estos chicos que van a los comedores de las escuelas es en las escuelas. Así que estamos exigiendo respuesta inmediata al desarrollo social de la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora Vidal, pero también señalar de que esto es algo que venimos pidiendo desde el año pasado y que debía haberse hecho, y no llegar al mes de mayo a una situación que sabemos que se va a profundizar los siguientes meses. Eh, digo, a ver, va, vamos por parte y analicemos ahora lo que sí llega a los colegios eh, y, los y los desayunos, las meriendas eh, y los almuerzos que se eh, que sean. El año pasado volvió bárbara en torno a eso eh, a partir de la intervención del Consejo Escolar, una intervención que nunca se terminó de explicar por qué se realizó y aquel número que decía la gobernadora que estaba faltando, es decir, había denunciado un hecho de corrupción de parte de sus propios consejeros que, que presidían el mismo, que nunca se terminó sino de aclarar, eh, digo, a partir de eso se eh, le dio a una empresa eh, la, la posibilidad de, de dar los alimentos y fue un desastre. Eh, digo, hoy por hoy, ¿eso está normalizado, Eva? El servicio que se da sí, en los respecto colegios... Respecto a los cupos que se, se están brindando ahora, ya vienen con falencias que venimos marcando. Porque, uh -huh. por ejemplo, eh, del total de la cantidad de cupos que se necesitan, lo que se autoriza es un 30% menos. Es decir, de 25 chicos se, da, se les da de comer a 18%. Eh, porque se supone que siempre faltan algunas, digamos. Eso es lo que cree el Desarrollo Social. Ahora, cuando van los 25 chicos, ¿qué hacemos? ...elegimos a quienes le damos de comer, como claro. se está haciendo ahora. Estiramos la olla, que es lo que se está haciendo ahora, digamos. Ahora y sabes de hace tiempo, digamos. En realidad eh, preocupa y eh, también da bronca, ...porque estamos hablando del hambre de los chicos, de que se diga que está todo normal, que está todo bien, cuando en realidad eh, si vas a cualquier escuela que tiene comer el distrito No está pasando esto, los chicos no comen bien y no podemos decir que un chico de 6 años come la misma cantidad o la misma porción que un chico de 12 años o de eh, 14, 15 años. Entonces me parece que eh, hay eh, sectores del oficialismo que están mirando para otro lado, que no quieren reconocer una realidad que es producto también de su propia política, digamos, todo va de la mano... Y eh, el servicio de comedores escolares, es que, por lo tanto, no funciona con normalidad, ni mucho menos funciona bien, pero tiene que ver con la propia, eh, la, la propia desidia en la gestión, porque no se le puede dar otro nombre y otro calificativo que es Siria cuando estamos hablando de que hoy, eh, miércoles, hay chicos que no tienen garantizado el plato de comida, estamos hablando de 1.800 chicos. Eh, ahora sí, pasemos a eso ¿no? ya sabiendo que el servicio que sea no es bueno tampoco eh, digo, lo, ¿cómo es lo de la lista de espera me llama mucho la atención eh, el hecho de anotar a una familia eh, para que si alguno se baja pueda comer digo, eh, suena ¿no? sumamente cínico eh, y muy feo y muy duro eh, para una piba o un pibe eh, en edad escolar que le digan aguanta un cachito que si alguno no come o no viene mañana eh, a vos te va a tocar una ración de comida Bueno, fíjense aquí situaciones dolorosas están expuestos los docentes y los directores, porque es una realidad que se da, y si no se les ha de comer menos a todos para que puedan llegar a estirar la olla. Eso es en, de alguna manera se organiza sí, o se organiza con donaciones, o se organizan con la cooperadora, digamos. Eh, yo creo que en las escuelas, y qué es lo que veo que ante el hambre, porque la verdad es que ante el hambre nadie puede quedar, ante el hambre de un niño una niña, nadie se puede quedar ajeno ni, ni ni mirar para un costado, digamos. Hay una, hay solidaridad, o sea, eh, cuando el año pasado el gobierno de la provincia de Buenos Aires hizo el desastre que hizo en nuestro distrito, los, las bolsas de polenta, las bolsas de arroz para que los chicos tuvieran algo en la panza, digamos, entonces... Eh, la realidad es esa y la realidad es que es el Estado que tiene que garantizar que el plato de comida sea a, a, a la mesa de estos chicos que hoy no tienen garantizado la comida ni siquiera en sus propias casas. Eh, recién decías lo que pasó el año pasado con la intervención, lo, lo recordábamos hace un minuto nada más. Eh, digo, ¿esto que está pasando es consecuencia eh, de esa intervención o venía todo eh, mal encarado y terminó en esta debacle de que faltan más de 8.000 cubos para pibes y pibas eh, en, lo, en los diferentes colegios? Fue todo muy turbio lo que pasó el año pasado, porque eligieron en una licitación donde no nos dejaron participar a ninguno de los consejeros escolares, aunque yo pedí participar como vedora, no me dejaron hacer. Pero toda esa licitación produjo el desastre, la debacle, los chicos sin comer durante más de dos semanas, que eclosiona el 2 de agosto, el justo la mañana, en la que explota la bomba, la, la, la, la garrafa en Moreno, y muere Sandra Rubén, sí. el auxiliar y la maestra de la escuela número 49 de Moreno. Bueno, ese día eh, eclosiona con una fuerte movilización a consejo escolar, y hacía más de 10 días los chicos no tenían que comer situaciones de llanto y angustia de los directores que no tenían que darle de comer. Bueno, ¿qué hizo el desarrollo, qué hizo el presidente de consejos escolares gracias a la intervención de la diferenciaría del pueblo de la provincia? Dijo, bueno, está bien, hagamos de nuevo la licitación. Hizo otra licitación a espaldas también de cualquier funcionario, cosa muy rara, muy turbia, y llegaron con una licitación que eh, vence ahora dentro de muy poquito, vence en julio. Sí. Por lo tanto, en este momento deberían poder estar analizando los pliegos Los, conse los consejeros escolares que, dicho sea de paso, quien los está elaborando, también Desarrollo Social de la provincia y gente de La Plata que está instalado en estos momentos en Consejo Escolar. Así que va a haber una nueva licitación y hasta el momento se manejó en los términos que la intervención eh, determinó el año pasado. Así que eh, se va a hacer una nueva licitación dentro de muy poquito y nosotros queremos tener la garantía de poder ver los tiemp eh, con tiempo y con análisis exhaustivo sobre el valor nutricional y la cantidad de los pliegos para que no vuelva a pasar lo que pasó el año pasado uh -huh. Eva, consultarte respecto de ya con estos números oficiales que vos nos decías en la mano, si ya se puede establecer un porcentaje del crecimiento es decir, cuántos chicos y chicas eh, más se sumaron a la solicitud del servicio de comedor y de merienda en las escuelas del distrito y también consultarte si es que eh, respecto del año pasado hubo escuelas que no tenían que no daban estos servicios y que los tuvieron que agregar en este año. Sí, hay en, puntualmente cuatro escuelas que están pidiendo eh, cupo, o sea, de, altas de cupos, son 640 establecimientos que necesitan, eh, por ejemplo, la escuela de 710 de adultos y otras más que en este momento no tengo detalle, pero que sí no recibían ningún tipo de asistencia alimentaria, pero son 642 cupos nuevos que se están pidiendo CEDEN Eh, porque no porque no se daban antes no que se suman a estos 8.500 que les estoy diciendo y el, el, el porcentaje de incremento es un 30% por ciento aproximadamente de lo que se está dando ahora el principal demanda se da en secundaria para el desarrollo social y para los funcionarios un adolescente no está en edad de crecimiento por ejemplo les digo sí, claro. en una escuela de jornada completa la escuela secundaria 51, y1 barrio belgrano los chicos saben qué chicos comen solamente los de primer a tercer año. Claro. Los de cuarto, quinto, y sexto no tienen eh, derecho a comer. Eso por decisión ver, del. No sé si se entiende. Sí, se discrimina sí, sí. entre unos entre unos chicos y otros. Pero para desarrollo social tiene que ser así. Se no pueden comer todos los chicos por más que estén adentro de la escuela todo el día. Tome solamente y, eh, la mitad de ellos. Esa Entonces, decisión... Obviamente la escuela termina organizándose y garantiza la comida claro. a todos, pero porque consigue donaciones. Pero ¿por claro. qué tiene que ser así? ¿Y, ¿Quién toma ¿no? esa decisión, Eva? ¿Quién dice eh, que desarrollo social? ¿Quién es que dice...? Mira, de de, Desarrollo de... social y el área de políticas alimentarias de la dirección general de escuelas claro. en, en, en La Plata. ¿no? Eso es la discriminación y la falta de criterio y de sentido común y también hasta de empatía. Estamos hablando de personas que son funcionarios públicos que tienen que entender cuál es la realidad de las personas y los niños y las niñas que tienen que acceder a la escuela pública para hacer de nuestro país una patria que realmente dé orgullo y los nuestros chicos estén felices, digamos, en principio eso. Pero sabes qué? Hay un presidente de la nación que cuando le preguntan sobre los chicos pobres que la están pasando mal, que están en la calle, no, que ahora tienen pavimento, no, ahora tienen 5.000 cuadras de pavimento. a ver... Entonces, de este tipo de gestión estamos hablando, ¿no? No hay... Eh, sensibilidad ni en lo más mínimo sobre lo que pasa, y lo que más preocupa es que hay funcionarios que son cómplices de esto y prefieren minimizar una situación que es grave. Insisto, cualquiera que está escuchando ahora puede acercarse a una escuela que tiene comedor y le van a poder contar cuáles son las situaciones que se viven. Sobre todo, los lunes a la mañana, cuando sabemos que es sábado y domingo, los chicos no tuvieron garantizado un plato de comida. Eh, Eva, preguntarte si, eh, digo, esto es nuevo, digamos, esta decisión eh, de que en los colegios secundarios se dé el plato de comida o, el, o la tasa de derecho o lo que fuere eh, hasta tercer año eh, y de ahí en adelante no se brinde y lo tiene que ver con una nueva modalidad por decirlo de algún modo eh, que tiene desarrollo social de a nivel provincial no no esto es una modalidad que persiste que persiste de, de, de que digo para desarrollo social nunca fue obligatorio que secundario tuviera un tipo de asistencia alimentaria de hecho se da asistencia alimentaria desde hace años en nuestro distrito pero muy poca matrícula es decir a muy pocos chicos con decirles que Eh, de las 3.300 desayunos y meriendas que se dan hoy se, se están pidiendo 3.800 más del doble de, eh, de lo que ya se estaba dando eh, entonces esto es una falencia que viene de arrastre de años anteriores pero que se incrementa por la situación económica y social de las familias Digo, uh -huh. hay que tener en cuenta la realidad y el contexto económico y social que atraviesan a ver antes con la, por ejemplo con la asignación universal por hijo te lo dicen las familias Se compraban zapatillas a los chicos. Uh -huh. Hoy las usan exclusivamente para comer o para comprarse una garrafa para calentar la comida o un plato de, de, de, de sopa, digo. O, o por ejemplo, eh, hoy están pidiendo préstamos a anses. Eso te lo puedo preguntar a cualquier trabajador de anses. Van a pedir préstamos para poder pagar y para poder comer. Digo, la situación es grave y se agudiza cada vez más y esto impacta en todos los días en la escuela y por lo tanto impacta en eh, el aprendizaje que pueden recibir nuestros niños y niñas. Si desarrollo social no autoriza en forma urgente estos cupos que se están pidiendo, incluso del año pasado, esto se va a agravar y realmente estamos en una crisis alimentaria en nuestra ciudad. Eh, te pregunto si la respuesta tiene que venir de desarrollo social ustedes enviaron estos números a, a desarrollo provincial para ver si eh, hay una respuesta de aunque sea ajustar un poco los cupos eh, y poder achicar esa cifra de más de 8.000 pibes y pibas eh, que no pueden comer en la, en la ciudad de Maraplata al menos en los colegios Sí, esto fue elevado el 25 de abril, nosotros estábamos pidiendo que el pedido de incremento les pese a hacer desde el año pasado, pero eh, hay cuestiones administrativas que parece que están por delante de las necesidades de todos los días, ¿no? Eh, y esto fue elevado de parte del oficialismo el 25 de abril pasado y todavía no tiene respuesta. Eh, Eva, gracias por la comunicación estaremos atentos a lo que vaya eh, sucediendo y la reciente escuchaba ese 30% eh, y es exactamente la cifra de crecimiento muy parecida a la cifra de crecimiento de pobreza en los pibes que se ha registrado eh, en los últimos años uh -huh. ¿no? Digo, esa necesidad eh, de los chicos de, eh, primero de los padres de no poder pagar una escuela privada, de no poder pagar la comida eh, y de tener que ir al colegio más que a estudiar, a comer lamentablemente tal cual, tal cual y hay que agregar un factor más Con hambre y con frío, ¿eh? Están empezando las bajísimas temperaturas en nuestra ciudad y recién hoy se están abriendo eh, los pliegos de la licitación para revisar los calefactores uh -huh, del distrito claro. de porredón y empezar a prenderlos. Uh -huh. eh, gravísimo. También falta de planificación, falta de criterio y sentido común a la hora de gestionar un consejo escolar y estas son las consecuencias, ¿no? Bueno, sí. entonces seguramente volveremos a hablar dentro de, de prontito cuando venga un poco más el frío sobre el tema de las calefacciones, se va. Sí, un abrazo grande, muchas gracias Hasta luego. Eh, ahí pasaba, eh, la consejera escolar de Unidad Ciudadana, eh, Eva Fernández sobre este cupo, más de 8.000 pibes y pibas que, o chicos y chicas que no tienen cupo para comer se anotan en lista de espera, es lista una de cosa espera para morfar es, en la escuela es, es porque obviamente los docentes, las docentes eh, los directores agarran la olla la estirás, a el pan se corta eh, más chiquito se le agrega un poco más de agua al guiso sí, claro, sabemos del laburo que hace de docentes y auxiliares en las escuelas públicas me quedaba dando vueltas el, el El, el, este comentario que hacía respecto de la función de la Asignación Universal por Hijo, ¿no? Sí. Veníamos, comentábamos ayer, antes de ayer, esta, este, estos datos interesantes que suministraba Ismael Bermúdez respecto de... por un plan. Respecto de todas esas estupideces y que datos concretos daban cuenta que hasta este... Tres años y pico eh, poquito más del 80 me acuerdo de la cifra porque era la habíamos comentado también acá en la radio ser eh, poquito más del 80% del monto de la asignación universal por hijo era utilizado por las familias para la compra de indumentaria calzado y lácteos. ¿Sí? Para eso se usaba la Asignación uh -huh. Universal por Hijo. Y ahora este era interesante también esto que planteaba eh, Eva respecto de que incluso una política que desde el gobierno salen a anunciar como algo maravilloso. Esto que dan a conocer que más de un millón de personas ya pidieron los créditos ANSES. Claro, lo están pidiendo para, entre otras cosas, este, poder pagar la luz y el gas. ¿Eh? Gente jubilado, jubiladas y personas eh, beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo que se endeudan con la propia ANSES, que después se les descuenta mes a mes en la jubilación o la Asignación Universal por Hijo para, por ejemplo, este poder pagar la, la luz y el gas o comprar la garrafa, ¿eh? que también sufrió un choreo la gente que sí. utiliza la denominada garrafa social y te lo contamos acá también en la radio. Bueno, veremos qué hace ¿no? la gente del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, digo, para eso estaba la asignación para complementar un poquito claro. eh, las necesidades, para, como bien decía claro. Eva o Ariel, comprarse un proceso Y ahí patrón. el requisito de escolaridad y vacunación. Ni hablar. Vos me garantizas yo te ayudo con esto, y vos, con el laurito que tenés, más la asignación, garantizás que el pib y la piba vaya a la escuela y que esté vacunada. Nos vamos eh, a una... Avanzación. Si se cruza con antivacunas, de sí.